b i l z a n a Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos. Los hijos de Sefatías, trescientos setenta y dos. Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco. Los hijos de p a a t Moab, de los hijos de j e s u a y de Joab, 2.812. Los hijos de Elam, 1.254. Los hijos de s a t t u 945. Los hijos de s a c c a i 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de b e b a i 623. Los hijos de a z g a d 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de b i g b a i 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de e z e q u í a s 98. Los hijos de Bethai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de a s u m 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de n e t o f a 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de a z m a b e t 42. Los hijos de k i r i a t h e a r i m Cafira y b e e r o t Setecientos cuarenta y tres. Los hijos de Ramá y Jeba, seiscientos veintiuno. Los varones de m i k m a s ciento veintidós. Los varones de Bet-El y Ai, doscientos veintitrés. Los hijos de Nebo, cincuenta y dos. Los hijos de Magbis, ciento cincuenta y seis. Los hijos del otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de a r i m 320. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de s e n a a 3630. Los sacerdotes, los hijos de Gedaías, de la casa de Jesuá, 973. Los hijos de i m e r 1,052, Los hijos de Pasur, 1,247, Los hijos de Harim, 1 i l d Los levitas, los hijos de Jesuá y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, Los cantores, los hijos de a s a f 128, Los hijos de los porteros, los hijos de Sallum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de a c u b los hijos de a t i t a los hijos de Zobai, por todos, ciento treinta y nueve. Los sirvientes del templo, los hijos de s i j a los hijos de h a s u f a los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padom, los hijos de Lebana, los hijos de a g a b a los hijos de Accub, los hijos de Agab los hijos de Salmai los hijos de Hanán los hijos de g i d e l los hijos de Gahar los hijos de Reaía los hijos de Resim los hijos de Necoda los hijos de g a z a m los hijos de u z a los hijos de Pasea los hijos de Besai los hijos de Asena los hijos de Meunim los hijos de n e f u s i m los hijos de Bacbuc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 Era de cuarenta y d o sin m l t r e e s c i t sesenta o s sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran siete trescientos mil treinta y s i e tenían y t e d o s cantores i e n t o s c y cantoras. Sus caballos eran s e e e t c i n t o sus treinta siete y s mulas, d o s c i e n t o sus c a a r e n cinco t y u s camellos, cuatrocientos t r e i n t asnos, y cinco a seis setecientos veinte mil